o samba moderno e o samba quadrado. Cante a 21 minutos ya del mediodía, a 21 minutos del mediodía estamos conectándonos con Brasil con nuestro compañero Plinio de Arruda Sampaio Júnior. Plinio, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, Hernán. Buen día, Ángeles. Siempre un gran un gusto hablar con Radio Centenario. Buen día. ¿Cuándo vas a venir, Plinio? Ah, no, no me faltan ganas, falta la, la plata. A ver, Ajá. siempre los, los pretextos, como, ay, ay, ay. como si la plata fuera algo importante. Eh, nosotros vamos a gestionar acá con Ángeles para ir a hacer un programa, ir nosotros dos allá, allá. caerte a tu casa. Son invitados de gala aquí. Vamos y hacemos Uf. el programa de San Pablo. Pero no? no más de dos semanas porque se nos complica, Plinio. <risa> Solo dos semanas. No hay problemas, poco tiempo, pero bueno. Tenemos <risa> mucho mucha feijón, conversa. Mucho <risa> Bueno, eh, pero vamos a los temas. Que hoy le, le comento a Ángeles también que Plinio nos ha planteado eh, eh, algunos temas. Nos parece que es el camino más eh, más productivo también para quien está, como hacemos en general con los con los otros columnistas, sí. que conoce, que, que, que destaca de acuerdo a la agenda de nuestro compañero, eh, los temas para analizar en la, en la semana, no en estos días. Eh, comenzando por ese caso tan tan duro que fue el del asesinato de la concejal Marielle Franco, eh, que pertenecía al, al PSOL, ¿no, Plinio? Y que, bueno, eh, se conocieron novedades en estos días a nivel de la investigación. Sí, bueno, cinco años que la... Eh... Vereadora, no sé cómo, cuál es este cargo en, en, en español Ed, en el caso Concejal, uruguayo municipal. sí, Edila, si es vereadora en el caso nuestro es Edila Edil entonces la Edila de Río de Janeiro María y Franco que era del PESOL fue asesinada de manera muy, muy fuerte con, con el motorista que se llamaba Anderson y no hay solución para el caso mm. los dos asesinos están presos pero no se sabe por qué y quién pagó a los asesinos bueno eh, en, la, en esta semana la policía federal logró una delación premiada de unos de los involucrados uh -huh. ¿no? y con estas digamos nuevas informaciones que todavía no son públicas pero que fueron anunciadas por el ministro de, de la justicia eh, el caso vuelve a ser Uh, digamos, discusión en el escenario brasileño. Es mucho más que un caso policial, ¿no? En realidad lo que está aquí en, en, en, en juzgamiento es la capacidad del Estado brasileño de cohibir mm. el asesinato de las milicias que controlan las grandes periferias de las ciudades brasileñas. Bueno, entonces el caso ahora es, fue federalizado, o sea, sale de la... la jurisdicción de Río de Janeiro y va a la jurisdicción nacional, lo que es importante ¿por qué? porque porque los políticos de Río de Janeiro tienen mucho poder de presión sobre la justicia y la policía y ellos frenan, imposibilitan que la investigación siga a los mandantes, entonces ahora hay una pequeña esperanza de que finalmente se descubran quién son los mandantes Todos saben que son milicianos de Río de Janeiro, muy conectados a la familia Bolsonaro. No digo que sea Bolsonaro el que mandó matar, digo nada más que Bolsonaro es un hombre político de los milicianos. Y, pero esto todos saben, pero no se sabe cuál miliciano, por qué motivo y hay que unir a los responsables. Entonces esto muestra un poco la crisis del Estado brasileño. que es un estado que como no tiene capacidad de estar presente en los lugares más miserables esto abre un va para que el crimen organizado se organice como estado con sus propias leyes y con su propio arbitrio y esto es en última instancia la importancia que hay el caso de mariel para allá de la de las razones humanistas y digamos de justicia personal a Mariel y a toda su familia y a todos los, digamos, los que fueron afectados por esto Es decir que con el tiempo que ha transcurrido Plinio, además de, de no conocerse o confirmarse los autores intelectuales, tampoco se sabe mucho el motivo o por dónde puede estar el motivo de algún tema en el que ella trabajaba o, o denuncias que, que estaba planteando. ¿No está claro eso tampoco? Mira, este caso es un caso escabroso, ¿no? Porque todos los que están involucrados y que no están presos mueren. Uh -huh. Entonces eh, el, el, el que nosotros llamamos de corretor, el que contrató el negocio, ¿eh? fue fue asesinado de una manera muy similar a la propia Mariela. Uh -huh. Para que no diera ¿no? quién lo contrató. El jefe del, del de un escritorio que se llamaba escritorio del crimen, que es un pistolero profesional, que se llama Adriano, un hombre muy muy próximo de la familia Bolsonaro, tenía la mujer y la mamá empleada en el gabinete de los de los bolsonaros ¿no? o en los gabinetes de los bolsonaros también fue asesinado entonces es todo muy complejo en esto, pero el caso debe ser que Marielle organizaba eh, eh, el pueblo en las favelas, ¿no? En la favela de Río das Pedras y en la favela da Mare, que es donde ella nació. Y esta organización popular acababa eh, colocando problemas al al dominio absoluto de las milicias en estos lugares. Esta es la sospecha más fuerte que hay, ¿no? Ella no fue muerta por crimen y no se sospecha que hay que haya sido muerte por crimen ideológico o algo así. Sí, claro. Es porque ella eh, entró en el camino de las milicias, empezó a molestar, no porque las combatía directamente, pero porque organizaba el, la gente en estos lugares. Y esto ya es intolerable para la milicia que actúa como poder absoluto en las periferias de las ciudades. Uh -huh. En este sentido, Hernán, las milicias son peores que... que el crimen organizado, que el narcotráfico, porque el narcotráfico trata de un negocio que es, son las drogas, no, el, el, las milicias es una especie de un monopolio, tratan de todo, las drogas, la, el gas, la energía, el cable de tele, televisión, el, el tránsito, el transporte público, es una especie de poder paralelo que se, digamos, eh, expande en los lugares más... más pobres de Brasil, ¿no? y que también tiene su reflejo en las fronteras agrícolas. ¿no? Uh -huh. La muerte ahora, el asesinato de los indigenistas en la Amazonía es una especie diferente de milicia, pero también es un poder militarizado muy próximo de la policía militar y del ejército que actúa en la frontera de Brasil. O sea, con sí, milicias que tendríamos que decir como mafias armadas bandas armadas eh, sería un poco para entender su, su estructura sí L las milicias aquí en Brasil normalmente son ex policiales mm. o todavía policiales que organizan exactamente gente armada para controlar el territorio y hacer negocios vender terreno no transporte público todo todo tipo de negocios Incluso dijiste lo de la energía o sea, eléctrica, todo eso. Los, ¿Los servicios también controlan? Servicios de energía eléctrica, no, porque ahí no tienen el control. Pero sí de gas, ¿no? Venta, venta de gas, transporte público, cables de televisión. Eh, esto eh, ellos controlan todo. Uh -huh. eh, y eso, por lo tanto, deja también dar el ejemplo de que cualquiera... que se quiera meter a organizar a las poblaciones donde se mueven ellos, eh, a organizar en cuanto a, a pelear por mejorar su condición de vida, ese tipo de cosas, se transforma en un objetivo de las milicias? Sí, porque imagínate, yo soy un miliciano, tengo una empresa ilegal de transporte público. Uh -huh. Ahí yo organizo la gente, viene alguien, organiza la gente para reivindicar transporte público en la región. Claro. Bueno, es una competencia directa, ¿no? Y, y en estos son los varios casos y probablemente es por esto que murió Marielle. Bien, eh, veremos cómo cómo sigue eso. Eh, pasando a temas de la economía. Eh, que nos planteaba Plinio, hubo de las famosas eh, calificadoras esto que estamos, somos países sometidos a, a las notas cada tanto, cual estudiantes, ¿no? Pero de, de temas mucho más graves, eh, hay un mejoramiento de nota de Brasil en, la, en su economía. Sí, esto es una noticia que se, no, Brasil fue elevado en su grado de de riesgo por, uh -huh. por estas agencias de, internacionales de avaliación de riesgo nota, yo voy a hacer una sugerencia a Radio Centenario que nosotros también empecemos a dar notas a los bancos, <risas> a los países ¿no? por ejemplo vamos a avaliar el imperialismo americano nota cero, está muy mal ¿no? Y hay, ya no hay cómo rebajarla más pues bueno, pero esto eh, es, un, es una seña ¿no? para el capital internacional para decir entren o salgan entonces ya lo que están diciendo es Brasil está se transformando en un buen negocio para el capital internacional la verdad es que los datos de la CEPAL confirman un poco esto no hay una entrada expresiva de capital internacional en Brasil ya lo hubo en el 2022 y ahora se repite ¿Qué es lo que está por detrás de esto? no? ¿Cuál es el riesgo real? El riesgo es real es siempre la política, ¿no? Es siempre la política. ¿Y por qué sube la nota de Brasil? Porque el gobierno Lula de, dio demostración inequívoca que va a privilegiar el pagamiento de las deudas, el interés del gran capital. Y esto es un reconocimiento del mercado, por así decirlo no del gran capital de que eh, está seguro in invertir en Brasil esto entonces es de una manera para nuestra conversa aquí en Radio Centenario es la voz del mercado confirmando lo que nosotros ya estamos discutiendo aquí que es un gobierno confiable encuadrado en el neoliberalismo bueno para los negocios ¿no? mm. ¿y qué es lo que revela esto? la La votación del nuevo régimen fiscal que nosotros conversamos aquí, que se llama nuevo arcaboso fiscal, ¿no? y toda la manera como el gobierno está, digamos, manejando esta, eh, este, eh, digamos, la política macroeconómica, perfectamente encuadrada, sin sorpresas algunas, en el, en el, en el horizonte neoliberal. Eh, Plinio, y esto, los, nuestros gobiernos cuando los califican bien, cuando les suben la nota, lo festejan y lo ponen como una muestra de que están haciendo las cosas bien frente a la población. Sin duda alguna. ¿no? Aquí en realidad eh, eh, la prensa brasileña está eufórica, yo imagino que esta prensa, uruguaya que refleja un poco no que siempre está en, Ay, la, en, la, sí. en la hinchada que ahora viene mm. el milagro brasileño va también <ríe> sí, a quedar entusiasmada no entonces esto es el gobierno lo toma como una una un prestigio muy grande una, una digamos con mucha seriedad estas agencias que es bueno que nosotros recordemos no achuntó en ninguna de las previsiones cuando hubo la la gran crisis del 2008 no ellas estuvieron siempre hablando que todo iba bien cuando todo iba mal entonces no no son agencias serias pero sí son agencias muy muy poderosas y que funcionan como este policial en el tránsito cuando da señala por aquí van por aquí paran funcionan así Sí, los títulos de la prensa internacional son tal cual, no es solo Uruguay. Fíjate, no es Uruguay lo que te nombro, ninguno. ¿eh? El FMI mejora en 0.3 puntos la previsión de crecimiento para América Latina impulsado por Brasil y México. La economía de Brasil en una situación aún mejor de lo que parece. Eso es Bloomberg. Eh, bolsa brasileña alcanza el mejor nivel en dos años, portafolio. Economía, Fitch Ratings eleva la calificación de Brasil a BB con perspectiva estable. El mundo entero festeja que a Brasil la, le pongan buena nota. Imagínate, BB debe ser una nota más o menos digamos 70%, ¿no? Sí, claro. Entonces, ni, ni tan bueno es. Pero lo que sí hay, que es importante que, que los oyentes de Radio Centenario queden atentos, es que Hay una reorganización del mundo por la crisis capitalista, por la desglobalización, por la guerra de Ucrania. Y en esta reorganización, América Latina puede puede ser que esté, digamos, entrando en una nueva ola de entrada de capitales interesados sobre todo en materias primas estratégicas y en energías renovables. Entonces, como la vida de América Latina es, son ciclos, ¿no? De explotación y de pillaje, puede ser que estemos entrando en un nuevo ciclo que yo no sé si va a ser gran ciclo, mini ciclo, son no sabemos, pero sí hay un mayor interés del capital internacional por la región. No es una, esto es conmemorado como buena noticia, pero en realidad lo que es la tendencia que está puesta es de mayor especialización de Brasil, ¿no? y de América Latina en la división internacional del trabajo ahora en una división internacional del trabajo más sometida, digamos, a Estados Unidos y Europa. Entonces, es una buena noticia para los negocios, pero no una buena noticia para el pueblo. Vinculado a estos temas de la economía, eh, Plinio, también el último punto eh, que nos planteabas esta semana tiene que ver con cierta resistencia de Lula a aspectos de, de la política tributaria que se están aplicando, que se está diseñando, que tiene que ver, que ver precisamente con los que más dinero tienen, Exactamente. No, nosotros discutimos aquí la reforma tributaria de Haddad, uh -huh. ¿no? que, que yo la, la califiqué como una modernización conservadora. Uh -huh. Se modernizan los sistemas que interesan a la, al capital, pero se conserva la regresividad del sistema tributario. Bueno, Haddad ahora dijo que habrá, que va a proponer una segunda fase de la reforma tributaria para tributar dividendos porque Brasil no tributa dividendos es justo, junto con Estonia es son los dos únicos países del mundo que no tributan dividendos mm. eh, y tributar los grandes fondos de inversión de los del, de la plutocracia brasileña bueno lo que sería una buena noticia es una necesidad básica del Estado porque necesita más recaudación eh, Es un proyecto que incluso el ministro de Bolsonaro ya había proponido Gades, entonces Gades propuso esto, pero rápidamente el presidente de la Cámara de Diputados Arthur Lira dijo que cree que es inconveniente y inoportuno, que mejor si el gobierno necesita plata hacer una reforma administrativa, qué quiere decir en pocas palabras atacar los funcionarios públicos, ¿no? y privatizar el servicio público. Entonces este este será, un, digamos, un tema para el futuro próximo. Muy bien, Plinio, estamos llegando, el tiempo pasó rápido, ¿eh? ya estamos a dos minutos... del mediodía y bueno quedamos soñando con eso que nos acabas de proponer de ir a tu casa no, no, no, no, no. de ir a tu casa dos semanas él pide y después dice que vos le propones ahora la temperatura está bien Plinio, ¿cómo está el, el frío allá? La temperatura está bien, están los dos invitados por el tiempo que quieran. ¿Y tenés tenés parrillero, eso que decimos nosotros, donde se hace el asado? No, eso no, esto esto queda por la cuenta de ustedes. ¿no? Se está ofreciendo eh, Héctor es Vicente como fotógrafo, dice que él va. ¿Qué va. Él quiere ir como fotógrafo, está, está diciendo desde prensa. ¿Qué? está también invitado y yo les aseguro que el café será bueno pero la parrillada <risa> queda por ustedes bien bien fa justo que el asado está está caro acá pero bueno le buscaremos la vuelta y vamos con Marcelo por supuesto que es el contacto que tenemos con la audiencia así que somos cuatro por ahora hay Yumi llegó el con operador Marcelo, y Blanca y Diego, bueno Diego, pero Diego, vengan sí. los dos Diego y también Diego también cierto que nunca a ver, le mostramos a la, la operadora que está pidiendo también para ir ya allá, y allá está, está el operador que viene a tomar turno, Blanca la productora. Si fuera Todo para una dice. jornada de trabajo no aparece nadie de todos, pero bueno. Lo dice Fernan, el trabajador. Fernan, lo dice para el que quede claro, si vienen sin los operadores no les doy a Seguro, plena. seguro. ¿Lo tienen con los, con los que trabajan o...? No hay, no hay en Claro, claro. Anda, ahí está, Mariana y Yumi festejan ahí. Anda haciendo acopio de comida porque te arras. Otra que las langostas. Bueno, Plinio, un abrazo. Gracias por esa hospitalidad. Veremos, eh. Hay que pensarlo. Un abrazo grande. Chao, Hasta chao. la próxima. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo.